Proyección y perspectiva de la economía Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias Y tomar decisiones de manera inteligente Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder De esta realidad departamental y nacional aquí en Punta del Este En esta mañana gris cruzamos el río de la Plata Nos vamos a Buenos Aires para encontrarnos con Pablo Broder ¿Cómo te va Pablo? Buen día Buenos días Jorge, ¿cómo andan? Muy bien, queriendo saber de ti, queriendo saber de de la realidad allí en Buenos Aires, en Ma... tu país. Esta es una mañana gris también, con mm -hmm. perspectiva de lluvia, y con un panorama bastante movido, es decir, con con noticias de alguna manera contrapuestas, pero si vamos a desgranar un poco la cosa, yo, vos sabés que estaba pensando, eh, como estoy muy preocupado por lo que lo que puede estar pasando con la Argentina. Se me hizo una imagen casi filosófica del tema. Yo creo que se le puede dar el título de que es un ejemplo del país del eterno retorno. Argentina por décadas, quizá con altibajos desde hace más de 70 años, desde que vino el peronismo, tropieza y cae fruto de los similares errores, de los similares horrores económicos que parece. Eh, también en otro en otra reflexión de este eterno retorno. ¿Vos viste el mito de Sísifo en la en la mitología? Está que Sísifo fue condenado por los dioses a, a a empujar una piedra en una colina eh, inclinada y cuando está por llegar a la a la cima, pum, la roca se le vuelve y tiene que volver eternamente a subir, cuando llega está por llegar, se le cae y así sucesivamente. Y argentino Argentina está lo mismo. Y esto podría ser también como que es el país de las oportunidades desperdiciadas. Mira, eh, vos te acordás que al inicio del siglo veintiuno vino la super soja, que también, por supuesto, favoreció al Uruguay, eh, donde de pronto los los ingresos fiscales y los ingresos por exportación de una prácticamente duplicación del precio de la soja hizo que la finanza de, de nuestros países se mejoraran muchísimo eh, y acá está pasando lo mismo inopinadamente de pronto la soja casi casi un poco menos pero duplica su precio con lo cual la Argentina tuvo ingresos por exportaciones o sea dólares constantes y sonantes muy fuertes y a su vez porque a mérito de los impuestos que tienen las exportaciones, las famosas retenciones, eh, le entraron dólares eh, que fueron muy, muy, muy bienvenidos para la caja del gobierno. Y también ocurrió algo más, eh, un, un, un regalito adicional. El Fondo Monetario Internacional decidió ampliar su capital, por lo cual, con un aporte de los países desarrollados, y por lo cual en ese, en esa ampliación de capital por ese aporte le correspondía a los países menores eh, un lo que se llama una un, un crédito en cuenta corriente, un derecho especial de giro que a la Argentina le supone 4.500 millones de dólares que de, de acuerdo a las disposiciones estatutarias Solo se puede usar eso, sí, para pagar deudas con entidades internacionales, etcétera. Acá están ganeando mucho el tema, pero lo, lo que importa es que a la Argentina entra super socal y el regalito del fondo le vinieron miles de millones de dólares que lo hubieran pedido muy bien para un montón de cosas en otro momento. Y sin embargo, Argentina está en el peor de los pisos. Eh, y de alguna manera, en este, en este escenario, eh, estamos la posibilidad muy cierta, aunque no creo que ocurra, de un default internacional que aislaría a la Argentina de los mercados financieros internacionales, la, la constituiría una vez más en un paria prácticamente de las finanzas internacionales. Y esto, de alguna forma, Jorge, eh, se mezcla con un estado de pandemia que todavía está lejos de ser eh, acotado, ni mejorado sustantivamente. ¿Me escuchaste, Jorge? Sí, sí, te estoy escuchando con alguna dificultad. Tenemos como una interferencia permanente por debajo de tu voz. Se te escucha igual, pero... este. Distrae un poquito, pero te quiero te quiero preguntar en, en esta en esta eh, eh, realidad Pablo este, y seguramente es un tema que va directa o indirectamente vinculado a lo económico también. Ha habido un gran este un, un gran desencuentro de opiniones entre gobierno y oposición allí por el tema de las vacunas, las marcas, Pfizer sí, Pfizer no. Este, ha sido eh, durante esta semana el, el eje de toda la comunicación principal de, de los medios escritos al menos ¿Qué, qué, ¿qué reflexión me puedes hacer como para entender un poquito mejor cuál es el, el meollo del tema? Mira, muy simplemente esto es, esto es tan sencillo que como es sencillo el gobierno lo trató de complicar eh, Pfizer usó como, como país de prueba a través de un, su relación con un laboratorio local, a la Argentina y se hicieron en el, el, el, el ensayo de la vacuna Pfizer eh, 6.000 pruebas, 6.000 voluntarios que se presentaron <coughs> y fueron los que fu eh, fundamentaron básicamente los papeles que luego eh, Pfizer presentó a The Lancet para hacer, conseguir sus aprobaciones internacionales. Eh, a mérito de ese convenio, que la hago corta, Pfizer se comprometió a entregar 14 millones de dosis de la vacuna a la Argentina. Ese era su compromiso por el aporte que la Argentina tenía de haber eh, aceptado ser eh, país de prueba. Nadie sabe muy bien por qué, y el eh, gobierno nunca lo pudo explicar, ni hasta hoy lo puede explicar bien, eh, nadie sabe muy bien por qué esos 14 millones de dosis de la vacuna Pfizer no llegaron nunca teóricamente en un momento dado una diputada hiperkirchnerista que se llama Cecilia Moro cuando el tema se trató en el en la Cámara de Diputados porque necesitaban una ley para aprobar este este proyecto eh, le, le, le le le impuso so, inopinadamente prácticamente trasnochadamente en el texto de la ley la palabra de negligencia Eh, que eh, responsabilizaba por cualquier problema a la, al laboratorio de algún problema que podía tener. Y el laboratorio, esa palabra no la aceptó en ningún lado. La oposición, por supuesto, estaba de acuerdo con que si ese era el problema, saquemos la palabra negligencia y vengan las vacunas en un país que todavía está boqueando por vacunas. Pues bien, después ensayaron otros, otros explicaciones que recién están aflorando las últimas semanas, porque hasta se A dos tres semanas de Pfizer el gobierno hizo un silencio de radio total eh, algunos decían también que lo que querían personeros del gobierno era instalar un eh, laboratorio puente entre Pfizer y el gobierno y todo el mundo también supone que ese laboratorio puente significaba ser el receptor de las diferencias de precio de alguna manera también se suponía eso lo concreto es que eh, Pfizer no llegó nunca al país y eh, teniendo en cuenta que Pfizer es una de las dos vacunas más universalmente aplicadas desde ya, o sea, no tiene ninguna discusión técnica por otra parte. Pero sin ¿qué embargo, dice? Argentina... Pero, pero, pero por, sigo sin entender por qué no llegaron, ¿qué dice el gobierno? Ah, el gobierno balbucea. Balbucea. ¿Pero da, da dice... una explicación de por qué no llegaron? ¿O la empresa da una explicación de por qué no las envió? Le... La empresa también dio una explicación medio elegante en su momento en una carta que se presentó esta semana. Pero el gobierno dice informaciones casi, de pronto, contradictorias. Eh, en un momento dado, el presidente dijo, me, las negociaciones con Pfizer me pusieron violento. Otra, el ex ministro de, de Salud, que tuvo que renunciar por el tema del vacunatorio BID, eh, ¿te acordás? Fue pues el asunto de que transportaban vacunas a domicilio. Eh, dijo eh, me, me, me, tu, tuvimos que aceptar condiciones con Pfizer tuvimos que aceptar condiciones indignas y definitivamente y a qué se refería y a qué se refería con eso ah no no lo aclaró no no lo aclaró ah el, una aclaración que hizo respecto a eso es porque Pfizer pedía decía el ministro que la, el contrato lo firme el presidente y dice por qué lo va a firmar el presidente si normalmente los contratos los firma el ministro pero muchachos si necesitamos la vacuna que lo firme el presidente y el rey estuviéramos si no es así de modo que son todos balbuceos eh, jorge eh, que produjeron un, por suerte una lo que vos apuntás eh, correctamente una reacción de la prensa y de la oposición esto es un hecho terminado ¿ya? o sea paisa no va a venir a la Argentina por más que dicen ahora que quieren que están reabriendo las conversaciones y las negociaciones pero esto es así no no no va a eh, Pfizer no va a venir a la Argentina eh, ahora respecto al eh, a este tema de vacunación también creo que te lo comenté en alguna oportunidad <ríe> algunos analistas observan un sesgo casi ideológico y está reflejado en un discurso de Cristina Kirchner cuando hace un mes o mes y medio, una cosa así o dos meses, no me acuerdo bien, eh, en una de sus encendidas alocuciones dijo, pero vean señores, vean, ¿quiénes son los que nos proveen vacunas a nosotros? China y Rusia, como diciendo que estos son los únicos países que se apiadan de los pobres argentinos necesitados de la vacuna. Eh, también esto marca también una, una ratificación del tejo absolutamente ideologizado que está teniendo el gobierno, con un vuelco muy, muy fuerte hacia la izquierda, especialmente en todo el tema internacional. Declaraciones respecto a temas, respecto a Venezuela, la no ida de, de Fernández a la asunción de, de Lazo en el Ecuador para no encontrarse con Bolsonaro y con la calle Pou, y por supuesto porque Lazo no es del palo, eh, La, la, el, el, la, la actitud respecto a las declaraciones de contra Venezuela que se retiró Argentina de, de un, un escrito de en, la, en las Naciones Unidas respecto a este tema, unas declaraciones horribles, un comunicado, una, un comunicado horrible eh, que firmó un, una dependencia de las Naciones Unidas, de países más o menos innombrables Eh, con Venezuela, Irán, Rusia y China eh, respecto a Israel homologando lo que pasó, eh, homologando la, lo que pasó en Israel eh, con Israel y jamás en un pie de igualdad eh, eh, es todo un, una ratificación del seco totalmente ideologizado que tiene el gobierno y esto en relación con con su política exterior queda ratificado porque hoy A las 12.30, ¿sabe que eh, Va a haber, yo no sé si a ustedes les llegó la noticia, Jorge, va a haber una conversación <coughs> vía Zoom eh, a las 12.30 de la Argentina entre Alberto Fernández, nuestro presidente, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para informar que un laboratorio argentino va a envasar vacunas eh, Sputnik con el componente, en este caso con el antígeno preparado en, la, en, en, en Rusia, pero que teóricamente hacia fines de junio podría estar envasando alrededor de 500.000 dosis, dosis por semana para poder paliar en parte <coughs> la clave de nuestra desastrosa situación en materia de pandemia, que es la falta de vacunación. A diferencia, por supuesto, de lo que está pasando en Uruguay, cierto. No se parece, Jorge. Sí, sí, sí. Son realidades totalmente diferentes, ¿no? Este, difíciles de comparar. Tengo un ruido en la línea cada vez, este, más, más, este, perceptible que que nos está dificultando un poco la comunicación, Pablo. Pero no quiero, sí. no quiero redondear esta charla, este. Los, la, la, las comparaciones este, también tienen sus particularidades, ¿no? Nosotros somos 3 millones y algo habitantes, ustedes tienen 44 millones allí para... Este, y todos argentinos además, ¿no? Entonces este, no está no está fácil. ¿no? Sí, sí. Espero que me entiendas mi mi mi, este, mi comentario, mi interpretación de la realidad, pero este, no, no está fácil. Y además este, da la impresión como que Uruguay, desde que comenzó esto de alguna forma... Lo, lo, lo fue administrando de una manera bastante adecuada más allá que ahora en este momento tenemos posiciones bastante este, encontradas en lo, en lo en lo que tiene que ver con la movilidad o no y su reducción o no para ver si podemos bajar estos números que nos tienen bastante preocupados a todos porque la meseta no llega pero este pero más allá de eso hay un plan de vacunación que avanza, la gente se está vacunando a buen ritmo este hay como, como una actitud más más dócil de parte de todos para ponernos de acuerdo en, lo, en las cosas elementales, que es cuidar la vida de los uruguayos, ¿verdad? Pero, Pero este, no, cuesta, cuesta entenderla, la realidad argentina y los argentinos cuesta entenderla, ¿no? Es decir, no, no está fácil de interpretar porque porque salen de Guatemala y se meten en Guatepeor todos los días, ¿no? Entonces, como que no tienen paz, como que no hay actitud de encuentro eh, en, en los diferentes... Este, Eh, referentes que tienen que ver con las decisiones, es, es, es complicado, es complicado realmente, mira, este lo, los admiro a quienes viven allá adentro ¿no? mira vos Jorge tal es así que tiene relación con eh, un periodista un, un dueño de la radio Bio Bio en Chile un analista político empresario muy muy destacado de Chile en un reportaje que aparece esta semana en la nación largo reportaje pero en, un, en uno de los últimos párrafos dice el problema de los chilenos no es que nos lleguemos a parecer a Venezuela por las movilizaciones lo peor que le puede pasar a los chilenos es que nos parezcamos a la Argentina esto para darte una idea de la imagen internacional y respecto a tu, tu comentario de, en cuanto a los argentinos circula muy brevemente te lo cuento <coughs> una, un cuentito Dice que cuando Dios tuvo que repartir los bienes En los distintos países, en las distintas regiones del mundo Empezó a, a Uruguay, a Estados Unidos, a Rusia, etc Cuando le toca a la Argentina A la Argentina le toca un país con casi 3 millones de kilómetros cuadrados Los cuatro climas, la pampa húmeda casi única en el mundo Junto con la de Uruguay eh, Todos los climas, bellezas naturales, etcétera. Y entonces cuando empieza a prodigar tantas cosas los demás eh, habitantes de los otros países le dijeron adiós de sí, me dio vos oh, le está dando todo esto a los argentinos, esto no es, es igualitario, no esperar un poquito que también le voy a dar a <risa> los Bueno, <risa> está bien. <risa> Pablo, tengo que, que ir redondeando, este, te agradezco el aporte, te mando un abrazo, y este, siempre mi deseo es el mismo, cada vez que termina un programa, ojalá en la, próxima, en la próxima oportunidad que nos comuniquemos, haya mejorado algo allí en la República Argentina. Oja, ojalá, ojalá, esperemos, mira, yo para redondear te digo, de alguna manera, eh, eh, vení, estamos prácticamente en el pico de la situación negativa. Eh, están viniendo recién, en la, desde la última semana, muchas vacunas. Y la clave de, la, de, salir, de salir del pozo, de que la cabeza emerja del agua, es la vacunación. Están viniendo muchos. Yo creo que en nuestro próximo encuentro, estoy casi seguro que vamos a tener un panorama desde el punto de vista sanitario, te digo, a partir de la aplicación de la vacuna mucho más, mucho más desahogado. De alguna manera, las cifras en la Ciudad de Buenos Aires han empezado por primera vez en varias semanas a, a disminuir en cuanto a los casos. Pero, eh, de todos modos, eh, a diferencia de lo que dijo Menem, Menem que una vez dijo Estamos mal, pero vamos a ir bien. Eh, nosotros, de alguna manera, también esto no es porque lo haya dicho Menes, pero eh, no no que pasamos a ir bien, pero por lo menos vamos a emerger de la tragedia de esta de esta situación sanitaria, por lo menos. Ojalá que sí. Te mando un abrazo, Pablo. Buen fin de semana. Un abrazo muy grande para todos. ¿eh? Gracias igualmente. Fre Frecuencia abierta.